Auspicia Informativo Farco. En Banco Credit Cop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credit Cop! Movete a un banco distinto. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocreditcoop.com o comuníquese gratuitamente a Credit Cop. Responde a 0808 884 Banco Credit Coop Limitado. Reconquista 484-Caba.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 Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco el foro argentino de radios comunitarias estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy lunes 1 de septiembre de 2025 Y comenzamos en Corrientes porque allí el oficialismo radical ganó ampliamente la elección y seguirá gobernando la provincia. Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, Superó el 50% de los votos y obtuvo el triunfo en primera vuelta. En segundo lugar terminó el peronista Martín Azcúa con el 20%. Tercero fue el ex gobernador radical Ricardo Colombi que sacó el 16,8%. Y el cuarto lugar fue para el candidato de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, actual diputado nacional, que alcanzó solo el 9,6%. El ganador de la elección y su hermano actual gobernador decían esto luego de confirmarse el resultado. Gracias a la fortaleza de cada uno de ustedes que nos alentaron, gracias a la fortaleza de Gustavo que me apoyó, que me mostró que teníamos que seguir, que valía la pena. Acá estamos y hoy Corriente ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta. Muchas gracias por esta página que detonó ¡Muchas gracias por este! ¡Vamos a ganar! ¡A los juntos argentinos! ¡Gracias! Correntinos, es hora de que nosotros comencemos a empujar para construir a la Argentina vigorosa, a la Argentina que se levante y a la Argentina que verdaderamente pueda mirar el futuro con decisión, pero todos juntos. Los argentinos tenemos que estar unidos Las provincias tienen que estar unidas ¡Vamos Corrientes! ¡Vamos de Chile! ¡Muchas gracias! Lo que decían el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés y su hermano Juan Pablo, gobernador electo Quien va a sucederlo Vamos a Córdoba porque allí el dirigente estatal Federico Giuliani sigue preso por el reclamo de la semana pasada al gobierno de Charjora y el sindicato ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, lanzó un paro nacional para mañana para exigir su liberación. Tenemos el informe de nuestra compañera Emilia Calderón desde la Radio Comunitaria La Ranchada. Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. La justicia dispuso que el titular de ate Córdoba va a continuar detenido. Durante el fin de semana Federico Giuliani fue trasladado desde el Hospital Misericordia hasta Tribunales 2. El fiscal Ernesto de Aragón anunció que este martes le tomará indagatoria para determinar su situación procesal. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, lanzó un paro nacional de 24 horas para este martes 2 de septiembre embre con movilización en todo el país para exigir la inmediata liberación de Federico Giuliani a exigir la inmediata liberación del secretario general del sindicato en la provincia Federico Giuliani pero también a repudiar el accionar policial absolutamente ilegal la policía actuó al margen de la ley Córdoba esta provincia Eh, ha determinado por estas horas un régimen de excepción. Las garantías constitucionales están todas suspendidas y, sin lugar a dudas, eh, un Poder Judicial parcial que está a las órdenes de Yarjora degrada la democracia en la provincia. No vamos a tolerar desde ATE que se pretendan eh, encarcelar a las y los trabajadores que pretenden luchar en la Argentina. Yo eh, recuerdo con claridad a este gobernador que entusiasmaba a algunos hace 18 meses cuando asumía mi ley. Se elegía desde el interior o el centro del país eh, como un Che Guevara y resulta que terminó entrando arrodillado a Buenos Aires. Charles llora, no se diferencia en nada del presidente mi ley. Si piensa que con represión eh, va a garantizar paz social, está equivocado. La paz social la tiene que garantizar el gobierno, pero dando respuestas a las justas demandas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración será a las 14 horas frente a la Casa de Córdoba. En tanto, cada provincia va a definir las modalidades de protesta. Además, aquí en Córdoba Capital se realizará un acampe durante la mañana de este lunes, a partir de las 10 en Tribunales 2. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Vamos ahora a Mendoza porque allí familiares de víctimas de la violencia policial se movilizaron contra el gatillo fácil y la impunidad. Nos informa nuestra compañera Daniela Nievas desde Radio Tierra Campesina. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Se realizó en Mendoza la Marcha Nacional contra el gatillo Fácil, una movilización que hace ocho años viene denunciando la violencia institucional y exige justicia por las víctimas de la represión estatal. La marcha estuvo encabezada por familiares de jóvenes asesinados por la policía, quienes volvieron a señalar la impunidad con la que se mueven las fuerzas de seguridad y la complicidad del Poder Judicial. Escuchamos a Antonia Zárate, mamá de Ricardo Basán. Todavía me cuesta creer que mi hijo no lo tengo, dejó cinco hijos dejó una hermana mal porque una hermana la estaba activando él ¿eh? La justicia lenta, porque ya hace cinco años que falleció, el Estado quedó en ayudarme y lo que menos veo es ayuda al Estado. Castro Méndez, él ya fue condenado a cadena perpetua. Él hace un año atrás me pidió una, me hicieron una citación porque él supuestamente es hijo único y quería ayudarle a los padres. Yo dije que no, si no hacía un año, no, ni un año cumplió de, de estar condenado y que y está pidiendo él eh, la domiciliaria. No puede ser a forma de que mató a mi hijo. No no tiene derecho, ¿no? Tiene que poder ir allá adentro porque no le dio la posibilidad a mi hijo poderlo hablar. Él lo mató como si fuera un perro. Jessica Garay, mamá de Brisa Quiroga. Fue en un supuesto accidente en el barrio Integración de la Acera. Los vecinos nos comentan de que hubo un móvil policial involucrado, que se escucharon dos tiros. Eh, que, la, que a ella la movieron de lugar. A partir de que hicimos una marcha el 13 de junio hacia el polo judicial, llegó las pericias de la moto y hoy día nos hicieron las pericias en el barrio por todo personal de Gendarmería. Raquel Rochetti, mamá de Sebastián Moro. En momentos muy difíciles, atravesando la causa de Sebastián en Bolivia, y porque Sebastián fue un referente importantísimo en esta campaña por violencia institucional, acompañando a las madres, asesorando desde su lugar de periodista e informándose con sus abogados para poder acompañar a estas madres que han ido perdiendo la esperanza la jornada finalizó con la lectura del documento elaborado por todas las organizaciones convocantes. Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Consigna que visibiliza la política represiva, punitiva y de control social que recae sobre las barriadas populares. Una política que se expresa en más de 250 muertes en democracia en nuestra provincia. Decir no a la baja de punibilidad. Basta de mano dura. Fina que nos hideo con el pueblo palestino. Hoy como cada cada día reivindicamos la lucha de los y las 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y una vez más, con fuerza y convicción, volveremos a gritar nunca más. Desde Mendoza, reportamos para el informativo Farco, Radio Tierra Campesina y Radio Cuyum. El Movimiento de los Chicos del Pueblo realizó este sábado uno de sus encuentros regionales y hubo transmisión de radio Estación Sur de la Plata. Desde esa emisora integrante de Farco nos informa nuestra compañera Sofía Peroni. Buenos días Pepe y a toda la audiencia del informativo Farco. Se celebró en el Complejo Recreativo Cristina Fernández Kirchner en Ensenada el Encuentro Regional de Chicos y Chicas del Pueblo, La Plata, berisso y Ensenada. Entre juegos, bailes y debates profundos, desde Radio Estación Sur realizamos una transmisión para que las mismas organizaciones, centros y hogares cuenten lo que estaba pasando allí. Sofía, una de las educadoras de Casa Joven, contó por qué es importante que se realicen estos encuentros. vinimos a este encuentro regional de chicos de pueblo a encontrarnos, a discutir, a debatir, a llevarnos ideas eh, y a divertirnos y jugar sobre todo. ¿Cómo es la situación de los pibes y las pibas hoy? Y la verdad es que es cada vez más preocupante eh, pero por suerte existen organizaciones en los barrios que contienen que acompañan y que laburan con ellos y para ellos lauti uno de los 500 pibes que participaron del encuentro y de las rondas de debate contó su experiencia yo me llamo lautaro patrillo rodíz cielo va a comenzar varones y nada y acá es un predio gentes donde los chicos se pueden expresar y se pueden eh, pueden compartir con otros chicos y nada hacer lo que ellos lo que ellos quieren. Por último, la referente de la Organización Chicos y Chicas del Pueblo y actualmente candidata a diputada provincial Claudia Bernaza estuvo presente y dio su testimonio. Con cientos de pibes y pibas jugando al vóley, jugando al fútbol, haciendo frista y haciendo murga, porque la lucha es con alegría, porque esta tragedia va a terminar, va a terminar porque estos pibes se ponen la lucha al hombro, están al pie del cañón, bancando a sus organizaciones, bancando a sus bandas, bancando lo que somos y hacemos y seguros y seguras todos aquí que el hambre es un crimen y con ternura vamos a vencer, no les quepa duda. Esas fueron solo algunas de las voces que transitaron este encuentro regional de chicos y chicas del pueblo de La Plata, berisso y Ensenada. Para el informativo Farco reportó Sofía Peroni de Radio Estación Sur, La Plata. Información deportiva ahora en el noticiero nacional de Farco, porque Franco Colapinto hizo su mejor carrera con el equipo Alpine, pero se quejó de que la estrategia de su equipo no le permitiera ganar un punto. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. En Zambor, Países Bajos, Franco Colapinto tuvo su mejor rendimiento con Alpine, bordeando la zona de puntos. En el puesto número 11, el piloto de Pilar tuvo un gran desempeño en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 a bordo del Alpine largando desde la posición 16 que había logrado en la clasificación del día sábado hasta en un décimo lugar final, quedando a un solo paso de sumar sus primeros puntos con el equipo francés. Fue la mejor carrera de cola pinto en Alpine siendo destacada, ya que logró superar a varios rivales y mantener su posición en la zona media de la grilla, aunque no pudo alcanzar los puntos. Su rendimiento es un paso importante en su camino dentro del la de escuadra, siendo retenido para intentar llegar al puesto número 10 por su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la última parada en la zona de boxeos. Sí, una carrera larga, complicada, creo que. Aprovechamos bien las oportunidades, pero creo que... Nada, nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, creo. Nada más. El resto fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos, y... Nada, siento que fue un poco... Estuvimos mal en no, en no haberlo sumado, porque era... No había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple, creo. La próxima semana irán hacia el circuito donde debutó con la pinta en la Fórmula 1 el Gran Premio de Monza. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En La Plata Provincia de Buenos Aires Se escucha el informativo Farco En Radio Futura FM 90.5 Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición De Informativo Farco de hoy lunes 1 de septiembre de 2025 Cristian Torres estuvo en controles Pepe Frutos en la conducción Y las radios que integran Farco en la producción Volvemos en la segunda del día Chau